Bueno. queridos eh, como están queridos telespectadores red de auditores queridos auditores y que estamos nuevamente junto a ustedes en una nueva misión de su programa la verdad una alternativa la verdad que esto medio descoordinado con el, la, el el comienzo del programa pero bueno ustedes me disculparán vengo medio acelerado y me tengo que calmar eh, Bueno, queridos auditores, antes de, de, de entrar en las temáticas que conversamos con ustedes, le parece si vamos con el audio de que nos mandan de Antimafia, del periodista John George Salmendo, siendo que nos trae un interesante tema. Buenas tardes, amigos oyentes de La verdad de una alternativa. Claudio, María Cecilia, audiencia de Radio Puente Alto. Desde Montevideo, Uruguay, desde la redacción de Antimafia 2000, Quiero compartir con ustedes un acontecimiento eh, conmemorativo, entre comillas, porque en realidad lo que quiero es recordar y compartir con ustedes un hecho que hace tres años nos causó estupor, nos causó indignación, rabia y naturalmente dolor. Hace tres años, el día 25 de noviembre del año 2017, Eh, perdía la vida un joven mapuche argentino, Rafael Nahuel. Como ustedes recordarán, y oportunamente lo informamos, y oportunamente lo informó la gran prensa, a nivel mundial, a nivel regional, la muerte del joven Rafael Nahuel en el cerro, en una montaña, que es conocida como Villa Mascarde, allí en Bariloche, eh, en un procedimiento aparentemente de desalojo por parte de las fuerzas de seguridad comandadas obviamente por la de aquel entonces Ministra Patricia Brulich. Habían eh, procedido a hacer un desalojo que demandó dos o tres días por una orden judicial que cuestionada también. La cuestión es que en el, el desalojo que demandó más de 24 horas eh, en un determinado momento un joven de nombre Rafael Nahuel es herido ...alcanzado por disparos efectuados por las fuerzas de gendarmería... ...y las fuerzas de seguridad que participaron de ese procedimiento. El joven Rafael Nahuel, mal herido, fue descendido desde el cerro... ...porque es una zona de cerro, allí estuve personalmente... ...hace algunos años con el periodista José Guzmán... ...de Antimafia 2000, es un cerro que implica... ...obviamente la situación de ascenso y descenso complicada... ...porque estamos tratando de una elevación y es difícil ascender o descender. Pues bien, dos jóvenes bajaron eh, con el cuerpo ya prácticamente exánime del joven Rafael Nahuel y las autoridades argu eh, argumentaron que desde el cerro los que estaban resistiendo al desalojo eh, lo hicieron con armas de fuego y por lo tanto se había solicitado un enfrentamiento. Esto no fue así, no hubo tal enfrentamiento Hubo una desigualdad, una desproporción de fuerzas. Las fuerzas represivas entraron con armas largas, con armas cortas. Y los mapuches que se estaban defendiendo lo hacían a mano limpia con algunas ondas y las simples eh, piedras que podían lanzar desde donde, desde donde se encontraban. El hecho quedó en la investigación judicial. Se suscitó entonces una instancia en la que fue pudo identificarse ...a un oficial pintos como el responsable de la muerte de Rafael Nahuel... ...se individualizó el arma homicida, se hicieron las pericias del caso... ...e incluso se llegó a procesar a varios agentes de la gendarmería... ...fueron varios gendarmes y entre ellos el oficial que había efectuado los disparos... ...que cegaron la vida de Rafael Nahuel. También procesaron por usurpación en un episodio inconcebible al joven, a los dos jóvenes que transportaron el cadáver, el, el cuerpo agonizante, a Rafael Nahuel agonizante, hasta la, la, la carretera donde fue asistido, donde se dio a conocer lo que estaba pasando. Resumiendo, eh, hoy estamos en el mes de noviembre del 2020, han pasado tres años, los procesamientos por homicidio agravado de los gendarmes y de las fuerzas de seguridad eh, participantes de este asalto quedaron en la deriva, es decir, en la nada. la A nivel judicial se, prácticamente se anuló el juicio, no hubo ningún tipo de consecuencia y Pintos, el oficial sindicado como dar muerte a Rafael Nahuel, fue liberado. Por lo tanto, estamos ahora a foja cero. A todo esto, desaparece el arma eh, ubicada, ciertas evidencias también desaparecen. Y a tres años de la muerte del mapuche Rafael Noel, eh, la impunidad está presente tal como ha estado presente en todos los casos donde han sido mapuches los, las víctimas y donde han sido victimarias las fuerzas de seguridad. Eso pasa en Chile y pasa en la Argentina. La pregunta que nosotros nos hacemos es es hasta cuándo vamos a permitir este tipo de atropellos, este tipo de impunidades que nos tocan de cerca a todos, porque somos seres humanos. Impunidades que también arrastraron a la muerte a un joven, un Facundo Castro, como ustedes ya saben, en el territorio argentino, un episodio que también ha cobrado Estado Público. No queremos terminar entonces el informe eh, sin decirles que eh, nosotros ante estos episodios tenemos que reafirmar nuestra lucha, eh, reafirmar nuestra resistencia y a tres años de la muerte de Rafael en Awel nosotros periodistas de antimafia y seguramente ustedes eh, amigos oyentes de la verdad de una alternativa tenemos que gritar no a la impunidad con fuerza el polo chileno y el polo argentino y el polo uruguayo que es consciente de estos barbarismos propios de gobiernos autoritarios de gobiernos despóticos hasta la semana que viene les hablo Jorge Almendras, desde la redacción de Antimafia 2000 de Montevideo, Uruguay. Bueno, hoy teníamos el interesante informe del periodista Jean-Georges Almendras desde desde la redacción de Antimafia de Uruguay. Vamos, queridos auditores, con como no comentar algunas cosas que están pasando en nuestro país, ¿cierto? Eh... No sé si ustedes tienen la sensación, pero eh, hay una sensación ambiente de que la, las cosas están se están haciendo cada vez más difíciles, se está eh, polarizando más el gobierno versus el pueblo y creo yo eh, que el gobierno no va a cejar y no va a soltar, no va a permitir perder sus privilegios a, a no solo el gobierno, sino a todo el poder económico y a la casta política que lo acompaña. Y, y el pueblo está muy decidido a no aguantar más. Hay un llamado para mañana de, poco menos que tomarse la moneda, no creo que, no creo que sea para tanto, pero... Pero esto va aumentando el volumen de la molestia, va aumentando la intensidad de la rabia y la gente. La gente si no tiene una ayuda, si no tiene alguna salida, si no tiene algún cambio, esto va a reventar. Esto va a reventar y puede ser absolutamente dramático. La gente que votó por el apruebo, con mucha esperanza, eh, creo que la opción que había que hacer era, por supuesto, la opción aprueba, porque hay que cambiar la Constitución. Pero sí o sí, eso no, no admite eh, opinión, no, o sea, no admite eh, análisis, digamos. yo creo que eso no resiste análisis, pero lo grave aquí es que la Convención Constitucional es la forma que el pueblo eligió para cambiar la constitución y la convención constitucional son todos electos, no quieren, la gente no quiere nada con los políticos incluso esa opción fue mayor que la prueba, la opción convención constitucional entonces eh, y, y lamentablemente esta elección va a ser con el sistema de partidos políticos porque no los mismos políticos no, tienen secuestrado este proceso porque no quieren soltar por ningún motivo esto porque si no van a empezar a quedar de lado la única manera que, que ellos eh, pueden participar de alguna manera es no soltándolo entonces se han producido eh, una especie de alianza de partidos, con partidos políticos los partidos políticos más progresistas pero no no se ve bien esto, la, esto no se ve bien, y la mayoría de la gente yo creo que no se ha dado cuenta. Y cuando la gente se dé cuenta de ese tremendo engaño, eh, no sé qué va a pasar. La verdad que no sé qué va a pasar, pero eh, las cosas se ven muy complicadas. Y, y por otro lado, el gobierno sigue con sus desaciertos cada vez mayores, demandar esto del retiro del 10% al Tribunal Constitucional ahora supimos que la, el proyecto del segundo retiro salió rechazado pero eh, van a votar el proyecto del segundo retiro del gobierno que tiene un montón de condicionantes y no es tan bueno como el que habían puesto propuesto los parlamentarios, que era sin ningún tipo de condición entonces el gobierno le pone dificultades al pueblo al gobierno no le importa que el pueblo pase hambre no le importa eso entonces se supo hoy día que el, el, el proyecto se salió rechazado y va a ir a sala seguramente el proyecto que promociona el gobierno porque el gobierno quiere quiere poner la firma pero ese está sujeto impuesto lo que parece absoluto es ridículo de partida porque cómo es posible que que los dineros de, de una persona, los dineros propios estén a a impuesto, eso no no, no, no me cabe en ninguna parte. Y por otro lado, eh ¿cómo es posible que que haya un límite para el retiro, o sea, si la persona eh, tiene más de de una cierta cantidad no puede retirar el 10%, tiene que retirar menos? Un, un tope que no me acuerdo cuál es, creo que es un Pero eso sí no es. 150. Ah, 150 organismos bueno, dice aquí. Aquí me sorprende. Lo voy a dictar, lo uno que nos saco por el informe. Ya, eh, y, y creo que se va a otorgar en dos en dos parcialidades. Bueno, pero a lo que voy. Pero lo, lo grave es que siguen ocurriendo cosas y lo más grave de todo Yo tengo la impresión y sigo con la idea que le mencioné en el programa pasado de que algo viene lo que más le complica en lo que develamos el programa pasado no lo develamos nosotros en realidad yo lo mencioné, pero fue una investigación que está haciendo eh, Felices Felices y Forrados, la comunidad Felices y Forrados, que encabeza Gino Lorenzini y que descubrió y ten tenemos algunos antecedentes muy interesantes de lo que de la investigación de ellos, donde está involucrado, por supuesto, toda la familia Piñera, y es de la mayor gravedad. En cualquier país normal y decente, el presidente saldría, sin ninguna duda. Este país no es muy decente, así que no sabemos qué va a pasar, pero debiera salir, y el, el gobierno quiere evitar que se hable de esto, por eso que... Eh, le pone, eh, habla de, de que, que la gente esté siga preocupada el 10%, que sea noticia, que estemos discutiendo, que los matinales, que allá, que acá, que se nos pasó la semana pasada con el General Rosa, ahora viene con el 10%, y hay que invertir algo más para que la gente no hable de esto. Porque los medios masivos los lo manejan ellos, y ellos quieren que esto no se sepa. Ahora, Tremendamente grave, hay algunas cosas que no, no puedo dejar de mencionar porque esta es la mayor estafa a los fondos de AFP en Chile bajo una operación completamente ilegal entre Hábitat, Moneda Asset e ILC. Regularon los ahorros de los trabajadores para comprar AFP Hábitat, así denunció el creador de felices y forrados Gino Lorenzini. En concreto, Moneda Asset es una empresa especializada en la administración perdón, en la administración de los activos financieros, la cual actualmente administra el fideicomiso de Piñera y además financió su pasada campaña presidencial, por lo que hace a Piñera controlar esta empresa. Todo lo mencionado es totalmente ilegal, ya que habitan invierte los ahorros de los cotizantes, ¿cierto? en fondos de Moneda hace Allí, Moneda la pasa a inversiones en la construcción, quienes a su vez son dueños de Hábitat. Es decir, que con los ahorros de trabajadores que cotizan allí, se está comprando indirectamente AFP, no, no toda la fp pero se está ganando eh, mayor porcentaje de participación en la AFP Hábitat. Por lo tanto, eso es comprar una parte del, del, de la sociedad lo cual está presente prohibido por la ley. Para pasar en limpio se invierten 60.000 millones de dólares. En los artículos 45 bis y 47 bis del DL 3.500, que es el, el decreto le ley que formó la AFP, se comunica que los ahorros provisionales no podrán ser invertidos directa o indirectamente en acciones de administradoras de fondos de pensiones, Por su parte, el artículo 47 bis prohíbe derechamente que se pueda invertir en acciones de la propia AFP. No podrán ser invertidos directa o indirectamente en títulos emitidos o garantizados por la administración del fondo respectivo. Según la denuncia, Piñera tiene sus inversiones colocadas en el fideicomiso ciego por moneda ACER. Siendo así, el superintendente Macías debería sacar un fallo y multarlo. Pero esto le podría costar muy caro. Pero ahora tenemos más detalles de esta noticia que está en desarrollo. Volcón AEGF, empresa formada por Sebastián Piñera Morel, que es el hijo de Piñera, y José Piñera, que es el creador de la AFP, invierte millones de dólares de 5 AFP de los fondos de pensiones de todos los chilenos a empresas que rentan un negativo de hasta 77% cada año. O sea, en buenas cuentas para que me entienda, pierden un 77% todos los años en las empresas que lo hacen, que hacen perder plata a la AFP. ¿O qué dirá usted? Ya le voy a explicar. Estas empresas son creadas por la familia Piñera y Morel para que tomen una rentabilidad negativa, en otras palabras, un robo directo de los fondos a los fondos de pensiones autorizado por el superintendente de pensiones Osvaldo Macías señalar que las inversiones se realizan en empresas que según se señala, en la misma superintendencia, son de clasificación R, es decir, que anexo a que es irregular en lo absoluto y que afecta directamente las pensiones de todos los chilenos. O sea, la superintendencia no recomienda invertir en esas empresas. Sin embargo, esta gente lo está haciendo, pero con un fin fraudulento. De manera de beneficiar a grupos de poderosos y directamente a la familia Piñera Morel. Esta es autorizada cada año por la superendencia de pensiones En simples palabras, cada chileno y su pensión anual es el cajero automático de la familia de Sebastián Piñera. Ante esto, Sebastián Piñera viola el artículo 45 bis del DL 3500 que norma el sistema. Este establece los recursos de los fondos de pensiones no podrán ser invertidos directa o indirectamente en acciones administradoras de fondos de pensiones AFP, de compañías de seguro, de administradoras de fondos mutuos, de administradoras de fondos de inversión, de bolsa de valores, de sociedades de asesoría financiera, de sociedades administradoras de cartera de recursos provisionales, ni en sociedades deportivas, educacionales y de beneficencia eximidas, de proveer información de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 3º de la ley 18045. Esto es solo parte del investigado que sin lugar a duda es el fraude más grande en la historia de Chile que vinculan a la AFP y a un presidente de la República. Recuerda que hace poco cambiaron la modalidad y ahora sí pueden invertir en una empresa que está en quiebra. Sí. Me están diciendo acá eh, eh que justamente ahora, eh, hace un par de semanas, par de semanas astutamente cambiaron y esto está absolutamente dirigido y con un objetivo dirigido para el fraude. Por eso que lo queremos denunciar y, y, y nos da rabia, porque porque sacaron una modificación a la ley que les permite in, invertir en, en, en empresas que no son recomendadas por la superintendencia. Empresas a pérdida. ¿Para qué? Para robar a través de esas empresas. Entonces, esto realmente no tiene nombre. Esto, esto que costó la salida presidente Nixon es un juego de niños al lado de esto. Realmente, y claro, eh, aquí esperamos que la investigación de frutos y que el presidente tenga que renunciar porque es lo que corresponde porque está violando abiertamente la la ley y está haciendo estafa a los ahorrantes, está haciendo apropiación indebida de fondos que no son que no le pertenecen, hay varios delitos involucrados. Entonces, no podemos dejar de mencionarlo porque realmente es de la mayor gravedad. Eh, bueno, eh, hay una pregunta, pero yo quisiera avanzar un poquito más con el programa antes de, de contar eh, contestar la pregunta de nuestro auditor. Nosotros, en, en relación a lo que hemos venido hablando, tenemos una, una unas palabras de la Biblia que les van a hacer sentido con todas las cosas que hemos venido hablando. Mateo 15, a 9, este pueblo de labios me honra, más su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Eso es una cita bíblica que, da, que deja claramente establecido lo que está pasando con las iglesias hoy día. los la, De labios honran a Cristo, pero en realidad su corazón está lejos de él y enseñan doctrinas y mandamientos de hombres. Imagínense, Marcos 7.6 dice, bien profetizó Isaías de, nosot, de vosotros hipócritas, como está escrito, este pueblo con los labios me honra, pero su corazón está muy lejos de mí. Y, y Isaías dice, en el Antiguo Testamento, por cuanto este pueblo se me acerca con sus palabras y me honra con sus labios, pero aleja de mí su corazón, y su veneración hacia mí, es sólo una tradición aprendida de memoria. ¿No les hace sentido eso con lo que pasa hoy día con las iglesias, que eh, es, es lo que están haciendo? Para, antes de contestar la pregunta, vamos a, a introducir el tema con un audio que tenemos, eh, que es muy importante, para que sepamos, para dejarlo introducido, Y como probablemente no lo vamos a terminarlo, continuamos la próxima semana. Pero para que se hagan idea de lo que viene, esto es muy importante que lo escuchen. Mundial. ...con el Fondo Monetario Internacional y con la Organización de las Naciones Unidas, juntos planean este gran reseteo de la economía del mundo. Como cuando tu teléfono se bloquea y tienes que reiniciarlo, eso es un reset. Ellos dicen... ...porque estamos en situación de emergencia, por el calentamiento global y por la pandemia. Que es urgente reiniciar la economía global de otra forma, para salvar al planeta. Esto implica nuevos acuerdos con todas las naciones. A los países se les puede perdonar deuda externa a cambio de que acepten esa autoridad mundial y que eliminen sus emisiones de CO2 y han programado un gran evento en el Foro de Davos para enero 2021, llamado The Great Reset, el gran reseteo, convocado por los máximos líderes mundiales de estas organizaciones para concretar los detalles. Aseguran que esto es para crear un mundo más sostenible y solidario, pero otros lo ven como un paso hacia el nuevo orden mundial, lo que diga no escribe es escalofriante. El propósito del gran reseteo es la imposición de una dictadura sanitaria, apuntando a la imposición de medidas que destruyan la libertad, ocultas detrás de promesas tentadoras de asegurar a todos una renta vital universal y cancelando la deuda, etc. El precio de estas concesiones al Fondo Monetario Internacional, Será la renuncia a la propiedad privada y la adhesión a un programa de vacunación COVID-19 y COVID-21. La carta continúa. La imposición de la vacunación será acompañada de un pasaporte de salud y una identificación digital con el consecuente rastreo de contactos de la población del mundo entero. Aquellos que no acepten esas medidas serán confinados en campos de detención. ...o puestos bajo arresto domiciliario, y todos sus bienes serán confiscados. Amigos, la realidad supera a la ficción. Es tan duro que la mente lo rechaza, prefiere no creerlo. Además, esto no lo podrás ver en los informativos de la televisión, porque los grandes medios de comunicación sirven al globalismo. Si te soy sincero, yo lo creo porque lo dice la Biblia. El libro Apocalipsis describe este futuro en un mundo globalizado, una humanidad sometida y controlada, donde todos deben recibir la marca de sumisión a la autoridad mundial. La Biblia dice, y hace que todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les ponga una marca en la mano derecha o en la frente, y que nadie pueda comprar ni vender, sino solo un el que tenga la marca. Apocalipsis nos explica que en esta situación algunos se mantendrán en pie con convicción y valentía. Contracorriente defienden su libertad. Dios está orgulloso de ellos, les ama, les da fuerzas, les da la victoria. Dios lo resuelve todo y la historia termina muy bien para ellos. lela. ahí teníamos ese audio escalofriante que nos da una pauta de que el orden mundial no es un tema de conspiranoicos no es un tema de fantasía que va a venir en muchos años más algún día llegará sino que llegó está llegando y, y hay fechas concretas digamos de esa reunión Y, y ese gran receteo está, búsquenlo en las redes, eh, en internet, pongan el gran reseteo y se van a dar cuenta que es una cosa real, y ahí se habla de que, de la pérdida incluso de la propiedad privada, alguna vez en, le hablamos de la agenda Illuminati, alguna vez le hablamos de la agenda 2030, y les mencionamos esas cosas que parecían casi increíble parecía una cosa como que no, este este señor está hablando pura cabeza rascada, o, o está loco. Y es legítimo que lo piense, yo les dije, es muy lógico que no me crean, si yo no, no les pido, nunca les he pedido que me crean, pero de verdad eh, es absolutamente escalofriante el audio. Para introducir el tema, vamos con, a empezar a responder las preguntas de nuestros auditores que ya se están acumulando, vamos. Criselda Contador: Oiga, don Claudio, apareció un monolito en Utah. ¿Qué significa eso? Ese monolito lo enviaron nuestro extraterrestre? ¿Por qué se están viendo diferentes apariciones en diferentes lugares del mundo? ¿Qué quieren decir con eso? ¿Por qué no hace la aparición como todos esperamos ya alguna alguna vez por todas? ¿Qué sabe la NASA? ¿Qué sabe los gobiernos acerca de esto? Gracias, Claudio. Sí, si esta es la... eh, mira, eh, ese monolito que apareció en, en Utah Eh, podríamos presumir que viene eh, tiene un origen extraterrestre porque está en una parte absolutamente eh, de difícil acceso y, y eso lo detectaron en, en, en vuelo, en vuelo lo detectaron como algo extraño y por eso que decidieron bajar. Pero no tengo la certeza, y como no tengo la certeza no lo puedo aseverar categóricamente. Yo tengo la sensación de que sí, pero no tengo la certeza. Eh pero les vamos a averiguar eso eh, y yo creo que el próximo programa le vamos a tener una respuesta. Ahora, ¿por qué no se aparecen ya? Se están apareciendo poco a poco, pero ellos no pueden violar el libre abredrío de, de la gente, la mayoría de la humanidad les tiene miedo, porque el, el, los que mandan el mundo han hecho bien su trabajo, los que mandan los medios han hecho bien su trabajo, nos han llenado de fantasía con películas de cine y cosas así, y extraterrestre seguramente creen que nos va a venir a hacer algo, o nos, nos han contado de que nos va a venir a robar los recursos, han contado muchas fantasías. Pero ningún ser malo puede llegar a este planeta, solamente los seres que pueden llegar acá, desde el espacio que se les permite, son seres absolutamente de luz, sus seres benignos que vienen a aportar y ayudarnos, ayudarnos nosotros, esta humanidad está a punto de la autodestrucción y, y eso es lo que ellos quieren evitar es una misión de amor la de ellos entonces eh, ¿por qué no se aparecen de golpe? bueno, porque resulta que no estamos preparados aún por el, por el miedo que hay y porque es lo mismo que un profesor hiciera un examen y les pone todas las respuestas las preguntas y las respuestas en la pizarra Ahí aprobarían el curso los buenos y los malos, los capaces y los incapaces. Y las cosas no son así. Tiene que nacer desde el interior de las personas la necesidad de una ayuda superior. Tiene que nacer de nuestro interior. Y, el, y, y va a ser, cuando veamos que nos siguen aplastando, como esto que, que les acabo de mencionar, que va a ser, para aquellos que siempre preguntan si, si esta crisis va a pasar, Yo le he dicho, lamentablemente, que esto va a ser cada vez peor, no va a ser mejor, ya nunca más, hasta el retorno de Cristo, nunca más va a ser mejor. Entonces, eh, y eso es una certeza. Entonces, ahí tienen una prueba, ese gran reseteo está programado. Hay una reunión que seguramente se van a poner de acuerdo de cómo lo van a implementar, pero en el transcurso del año próximo, eh, con toda seguridad, se pone en marcha entonces eh, qué les puedo decir por pues la, la verdad es que como decía el, el audio la verdad supera la ficción y es así lamentablemente es así y lo único que nos queda es alejarnos de este mundo y acercarnos a dios porque este mundo cada vez más nos vamos a ir dando cuenta que no nos va a ofrecer nada nadie que le ofrezca algo va a ser creíble la única posibilidad real está en el mundo espiritual la única posibilidad real viene del cielo ninguna ideología, ningún líder va a cambiar este mundo nadie, ninguno entonces la posibilidad cierta es solamente la ayuda del cielo el contacto extraterrestre y la segunda venida de Cristo no hay más ¿Vamos con otra pregunta? Señal de la presencia de la avenida de Jesús. Estaremos esperando una nueva pandemia, más terremoto presencia extraterrestre. Pero al parecer siempre el pobre, la gente con menos recursos, la que sufre más, pues don Claudio. Por acá Pamela Ruiz. Entonces, ¿cómo prepararnos? Si hemos sufrido tanto, no tenemos trabajo. No hemos alimentado como hemos podido, este año que ha sido muy complicado. ¿Por qué Dios que era el pobre, el pobre la gente humilde, sufre tanto? Si esta es la señal de la presencia de la venida de... Mire, ha sido dicho que no continuaremos viviendo como hasta ahora. Que el, po el que posee dinero será como el mendigo, y el mendigo le le enseñará a vivir al rico sin posesiones. ¿Quién va a sufrir más en esas condiciones, el mendigo o el rico? Entonces, no es tan así como lo dice usted, querida, lo que pasa es que todavía no llegamos a ese momento, estamos estamos eh, en el comienzo, incipiente de los eventos, pero cuando estemos viviendo los eventos, realmente todos, todos, sin excepción, creyentes sino no creyentes, vamos a buscar más allá de nuestras pequeñas humanas, vamos a buscar ayuda, porque la ayuda no está aquí. Ahora, ¿por qué usted dice legítimamente, y con, claro, desde la visión desde acá, pensar que por qué siempre los pobres eh, los pobres sufren más? En realidad, eh, ¿cómo se lo explico? A ver, cuando, la vida es un colegio, lo hemos explicado muchas veces. Y a usted, a lo mejor tiene hijo en el colegio, eh, ¿le parece justo que los alumnos de kinder estudian cosas más fáciles que los alumnos de la enseñanza media ¿cierto? pues bien, eh, de, con esa misma justicia la vida la gente que está viviendo pobreza y necesidad normalmente tiene un, es de un curso más avanzado desde el punto de vista espiritual que aquellos que están viviendo en la opulencia eso es así entonces Y la gente que vive en la pobreza es mucho mejor persona, generalmente, siempre hay excepciones, ¿cierto? Pero generalmente es mejor persona que aquellos que viven en la opulencia, también generalmente, no quiero no quiero ser absoluto. porque Y esa gente generosa, siempre se ha dicho que el pobre, el, el rico da lo que le sobra, y el pobre da mucho más allá de lo que le sobra, todo lo contrario, es capaz de compartir todo lo que tiene entonces eso es una evidencia de lo que le estoy diciendo la gente es, sufre más en este mundo aparentemente porque está más preparada tiene una enseñanza más difícil porque está más preparada y evolucionada espiritualmente por lo tanto le corresponde una enseñanza más difícil en el colegio de la vida que dura miles y miles de años entonces entonces eh, si lo vemos como la vida que dura 80 años, por supuesto que no lo vamos a entender nunca. Pero si vemos la vida como realmente es, que dura millones de años y es eterna, y entonces para alcanzar formas superiores de conciencia nosotros tenemos que ir escalando, espiritualmente a través de las transmigraciones de las almas, de la del alma Eh, o reencarnaciones como se llaman comúnmente para ir evolucionando y con, pagando las deudas que vamos contrayendo y aprendiendo lo que vamos eh, experimentando así podemos avanzar así somos mejores personas entonces a lo mejor eh, usted que vive en la pobreza a otrora hace miles de años le tocó ser un, un una persona muy opulenta un rico y que aparentemente no tenía problemas. A lo mejor ahí me puede entender un poco lo que le estoy tratando de explicar. ¿Vamos con nuestra pregunta? Siempre escuchamos que usted habla de Giorgio Bon Giovanni, la semana pasada estuvo muy interesante acerca de este estigmatizado. Sabemos que usted está en una frecuencia superior de conciencia y todo lo que usted habla de los cambios de la sociedad no va a cambiar hasta que no cambiemos como sociedad, enfocado hacia el amor, la ternura, la preocupación, enfocado hacia la elevación de la conciencia. ¿Qué tiene que ocurrir, don Claudio, finalmente por acá? Eh, Noemí Villagra para que el ser humano cambie un remesón, un terremoto una gran crisis social ¿qué tiene que hacernos cambiar, don Claudio? ¿le has venido a parece que preguntaste la el semana anticristo? pasada si no me ¿qué equivoco? nos va a hacer cambiar? sí, bueno eh, ¿qué nos va a hacer cambiar? es muy buena pregunta si hay un coronavirus que mata 1.200.000 personas en el mundo en, en casi un año no nos va a hacer cambiar es un primer aviso Difícil que nos va a hacer cambiar, y de hecho ha sido ha sido, porque la, la humanidad sigue pensando en las guerras, sigue pensando en la economía, sigue pensando en, en, en lo mismo que han hecho antes del coronavirus. Entonces, no han acusado recibo de ese pequeño aviso que nos da el cielo para invitarnos a cambiar. Pero va a venir, cuando venga un, una peste que mate a la mitad de la población humana, ahí sí tenemos la posibilidad cierta de cambiar. Cuando caiga un asteroide, que no sabemos cuándo hacer digamos, pero cuando caiga un asteroide, por ejemplo, eh, que muera una cantidad importante de gente, eh, ahí vamos a cambiar. O cuando haya un terremoto y desaparezca la, la ciudad de San Francisco completa, y bajo el agua, ahí podemos cambiar. Cuando hayan cosas realmente fuertes, ahí podemos cambiar, porque el hombre... Nunca va a pensar que esto es obra de Dios. Siempre piensa que todas las inundaciones, los huracanes que han habido en Oriente, diría que han sido pero terribles, piensa que es el cambio climático, piensa que son las emisiones de CO2 y se sigue tragando el dulce que le cuentan. Y el CO2 es absolutamente necesario, no el monóxido de carbono, ojo, ni, no, ni los, ni los eh, gases aromáticos que salen de la producción industrial que son eh, normalmente son hidrocarburos aromáticos ya eh, que son tóxicosmente eh, tóxicos, tóxicos. aromáticos no significa que sean perfumados aromático es una es una definición or, eh, química de un producto que puede ser alifático o aromático los aromáticos son eh, los más tóxicos entonces eh, decía que que cuando hay una cosa realmente espectacular que no se sé no es sé cuál va a ser podría ser la, la explosión del volcán Yellowstone, o podría ser el terremoto de san francisco o podría ser eh, no, sé, eh, no sé no se me, no se me ocurre eh, en este momento qué cosa pero un asteroide cosa o una plaga inmensa o una peste inmensa, Ahí la gente tiene la posibilidad de nos cambiar. Ahora usted me va a decir, bueno, pero se va a morir mucha gente. Pero la muerte no existe, lo hemos dicho muchas veces. No existe la muerte. Se va a nuestro cuerpo como se va a nuestra camisa. Entonces, eh, seguimos sintiendo y pensando igual. Y lo importante acá, en nuestra vida milenaria y eterna, es nuestra alma y finalmente nuestro espíritu. Eso es. Hemos muerto muchas veces, hemos nacido y muerto muchas veces, tanto usted como yo. Entonces, no nos tiene que preocupar eso. Dios se vale de los cuerpos para enseñar a las almas. Por ejemplo, hay cuerpos que están torcidos, que nacen con enfermedades que no los pueden, nadie puede entender cómo puede haber o Dios puede ser haber castigado a esa persona en forma tan aparentemente injusta, pero nosotros no sabemos, no conocemos lo que hay detrás de esta persona. No sabemos que a lo mejor fue un torturador o en una vida anterior, no sabemos quién fue, que puede eh, él está pagando y eligió esa esa vida voluntariamente antes de venir para acá, a nivel de conciencia, que no es el mismo que tenemos acá, por supuesto. Entonces, acá no sabemos nada. Esa es la verdad. Entonces, la muerte no existe mientras sigamos pensando que lo más importante es sobrevivir humanamente ahí vamos a estar mal y lo dice la Biblia el que intente salvar su vida la perderá se refiere a la a perder la vida eterna o sea la vida eh, la, la posibilidad de, de avanzar espiritualmente y el que entregue su vida por la causa la hallará o sea qué significa entregar la vida por la causa por ejemplo cuando hayan catástrofes si usted va y ve que un niño se está cayendo en una grieta y usted interviene para impedirlo qué está haciendo está arriesgando su vida pero está salvando por un por una razón superior está salvando una vida de un niño entonces ahí usted salió con el corazón a salvarle la vida al niño sin pensar los riesgos que corría entonces ahí está dando su vida y de esa manera su vida espiritual se enriquece mucho por eso dice la biblia que ahí la hallará pero hallará la verdadera vida la vida espiritual y se enriquecerá y avanzar avanzará en la escala evolutiva de evolución espiritual vamos con otra pregunta francisco roberto silva ¿Hay que una iglesia para encontrar a Dios? ¿Quién es Dios finalmente? ¿El de las religiones? ¿Eh, ¿Dónde está verdaderamente lo espiritual, Claudio? Ahora, en este último día, tal cual como tú estás diciendo, eh, me ha llamado tremendamente la atención los cambios energéticos. La gente está más violenta, está más loca. ¿Eso tiene que ver con los cambios que estamos viviendo, Claudio? ¿Tiene que ver con las señales? Margarita Salina, hoy estuve en el funeral de este joven. Bueno, eh, a ver. ¿Quién es Dios? Dios es la causa primera. Dios es la inteligencia cósmica universal. Y Dios es el Todopoderoso, el que está en todas partes, en cada partícula, en cada átomo, está Dios. Por otro lado, nos dicen que Dios, Jesucristo es Dios y que hay un Dios Padre. Pero esas son formas inferiores de Dios, llamémoslo así. Pero manifiestan la misma voluntad, la voluntad de la inteligencia cósmica universal que es la el verdadero Dios porque Dios así no se puede comunicar con el hombre y Dios tiene distintas formas de manifestarse para acercarse al hombre y comunicarse con el hombre, porque Dios siempre quiere comunicarse con el hombre para eso tiene a Dios Padre, tiene a Dios Hijo tiene a los ángeles y por otro lado a, nivel, a los que estamos en el piso, que somos los seres humanos existen entre nosotros eh, seres adelantados que son profetas, que son videntes, etcétera, etcétera, que son capaces de comunicarse eh, directamente con los ángeles. De esa manera hacen conocer al hombre la verdad que viene de lo más alto, de Dios. Pero que existe entre nosotros por eso que existe toda esa escala desde Dios para abajo las como para poder, que exista eso que nos podamos comunicar las religiones hablan de Dios pero no siguen su voluntad y yo les he dicho a muchas veces acá que la religión las religiones son creadas por los hombres y son gobernadas en este momento por el anticristo porque no siguen las enseñanzas de cristo las enseñan la hay iglesias llenas de riqueza mientras en este, en este mundo se mueren 30.000 niños de hambre no es absurdo entonces hay pastores que piden el diezmo y eso no no es bíblico, eso es, está en la Biblia, pero eso no fue, no es obra de Dios. Es la intervención del demonio en la Biblia, también la hemos hablado. Entonces, <coughs> miren las iglesias, no lo digo por, por atacar alguna en particular, <coughs> pero la iglesia pulmonas, <coughs> ¿han visto la calidad y las especificaciones técnicas de la construcción? <coughs> un despliegue económico espectacular. Entonces, ahí no está Dios. La certeza absoluta de que ahí no está Dios. Dios está donde se hace el bien, donde dos o más se reúnen en su nombre, o sea, haciendo el bien. Y esas personas pueden ser ateos. No tienen que ser creyentes. Dios no nos obliga a creer en Él. Dios quiere que sigamos sus enseñanzas a dios no le importa que no creamos en él aunque parezca de pero bruto los sacerdotes nos dicen que, que para salvar tenemos que ser católicos y eso es una falacia es mentira es para afortunadamente este papa lo dijo al comenzar su su pontificado eh, dijo que él <coughs> y por eso que lo han perseguido digamos, porque no es el, el católico ortodoxo sino que es un poquito más abierto dijo que que no para para obtener la salvación no era necesario ser católico que podía ser incluso ateo con eso se echó a todo el mundo en contra pueden imaginar entonces la verdad no está en las religiones las religiones buscan solamente manipular la, la verdad está en el en la obra que hace el bien la verdad está en la justicia la verdad está en aquellos que hacen algo por los demás que es la verdad de Cristo que nos pide porque tuve hambre y me diste de comer porque estuve desnudo y me visitaste me vestiste perdón estuve enfermo y me fuiste me a ver estuve preso y me visitaste esas son las cosas que el evangelio que viene con la voluntad de Dios a través de Jesucristo, eh, nos, nos, nos pide para nosotros ser merecedores de su reino, o, o de, de, de eso es dicho de una manera, eh, para que se entendiera de manera metafórica, pero en realidad para alcanzar una evolución espiritual más alta. Entonces, para alcanzar formas superiores de conciencia, va a llegar un punto que no nos vamos a encarnar más en este mundo no necesitamos eh, encarnarnos sino que vamos a hacer eh, vamos a, a vivir en los mundos invisibles y vamos a seguir avanzando en, eh, solamente con el alma y el espíritu y finalmente hasta el alma se derega y somos espíritus puros y en ese momento somos uno con Dios la gota se fusiona con el mar en ese momento vamos con otra pregunta Margarita Salina, hoy estuve en el funeral de este joven que murió lamentablemente lo ha en una escuela de puente alto, industrial ¿por qué gente buena tiene que morir, Claudio? gente inocente que ni siquiera ha vivido ¿Cuál es el sentido de la vida vivir 18 años para morir a dos semanas salir del colegio? ¿Por qué ocurre esto, Claudio? ¿Cuál es el objetivo? ¿Hay un plan divino para cada persona? ¿Por qué vivir tan poco? ¿Y por qué morir de esa manera, Claudio? Finalmente, sí, bueno, ¿para qué venir a vivir una vida para sufrir y, y, y vivir solamente 18 años? Margarita. Muy, muy, buena, su, muy buena su pregunta. Eh, normalmente los, los niños o los jóvenes que mueren a muy temprana edad, es porque tienen que cumplir un, una deuda anterior, en el sentido de que a lo mejor en el, la encarnación anterior se murieron, a ver, se quitaran la vida antes eh, de un periodo, antes el periodo que estaba proyectado para ellos. Uno no puede hacer algo porque la vida... El nacimiento y la muerte es obra de Dios. Él determina cuándo nacemos y determina cuándo nos vamos de este mundo, porque yo no hablo de morir, porque la muerte no existe. Y claro, si pensamos que esta vida es única, es muy injusto lo que pasó, ¿cierto? Pero esta vida no es única. Y normalmente aquí se van quedando los malos y los buenos se van, se van yendo. Eh, ¿Cuántas veces hemos visto gente que ha sido tan buena y que injusta es la aparente injusticia de Dios que se lleva a tal bueno? Y no saben que lo está sacando para llevárselo, para sacarlo de la inmundicia que vivimos. Y el joven de eh, no sé probablemente, no sé cómo sería, pero lo más probable es que también esté, esté bastante mejor como estaba acá. Entonces, eh, si yo me quito la vida, tengo que pagar un precio, porque yo no puedo atentar contra los dictados de Dios, más allá de que yo crea o no crea en él. Entonces, existe un plan divino, existe la reencarnación, existe la evolución espiritual, y nosotros vemos un gajo de la naranja, no vemos la naranja completa, lamentablemente, cuando nosotros nos vamos de este mundo, este joven que dejó este mundo, está viendo el panorama completo y le encuentra un perfecto sentido a su partida. Los que están sufriendo son los que quedan acá, pero es por nuestra ignorancia y nuestro egoísmo, porque como somos ignorantes, nos apego completamente. Cómo, ¿Cómo darle consuelo a una madre que perdió a su hijo? Realmente, su pena sería bastante menor. Sería bastante menor. Y, y es probable que ese niño eh, vuelva, muy probablemente, normalmente cuando ve sufrir a las familias que lo lloran por ejemplo su madre ahora puede que vuelva a la familia ese niño encarnado en por ejemplo un nieto de un de ella puede ser esos casos eh, se han visto mucho por ejemplo a lo largo de 40 años estudió más de 2.000 casos de reencarnación con pruebas pero absolutamente serias y profesionales con un estudio completísimo Quien más ha estudiado la reencarnación a nivel científico ha sido justamente el doctor Jan Stevenson. Entonces, eh, me acuerdo de haber dio casos de esa naturaleza, por eso que se les menciono. Entonces, eh, la persona que es, que dejó este mundo no está sufriendo. Eso se lo doy firmado. Claro, no tenemos cómo comprobarlo, ¿cierto? Eh, pero... Para eso es importante estudiar la espiritualidad, porque si no tenemos que vivir en la ignorancia y esperar y no de este mundo para tener una idea de cómo son realmente las cosas. Entonces, eh, nosotros buscamos mostrar un poquito con un aval científico de cómo son las cosas que, que las iglesias y las religiones por milenios no han escondido entonces estas enseñanzas son antiquísimas estas enseñanzas vienen de los Vedas 5000 años atrás vienen de los Upanishads vienen del de Krishna del Buda, de Jesús y de, de muchos maestros y dioses o semidioses que han venido a dar los mensajes para que el hombre encuentre el camino pero el hombre ha rechazado el mensaje, a tal punto que lo que crucificó al Hijo de Dios. Entonces, a pesar de todo eso, siguen dando es tanto el amor de Dios que nos sigue dando oportunidades. Si uno sabe realmente lo que hace, no debería darnos más oportunidades. Ya las, des la las desechamos todas. Sin embargo, Dios en su infinito amor, que está más allá de nuestra comprensión, nos da y nos sigue dando oportunidades. Y las oportunidades son estas, estos avisos que nos entrega, más para que a ver si cambiamos. Y va a ir aumentando en intensidad. Y probablemente, es un mal augurio, pero probablemente no vamos a cambiar. Y vamos a cambiar cuando hay algo espectacular como la pregunta que nos hicieron eh, eh, personas que lo anteceden a usted. ¿Tenemos otra pregunta antes de cerrar? parece que no ya bueno eh, para cerrar entonces eh, algunas cositas que vale la pena mencionar eh, algunos mensajes algunos tan interesantes que que saqué extracte de mensajes el mar se levanta agitado por una fuerza que no proviene de la naturaleza sino es causada por el mismo hombre es una especie de onda que pasa por debajo del suelo marino y va estremeciendo todo su paso y conforme avanza la fuerza aumenta y se va dando un movimiento fuerte que altera una fallas tectónica como producto de ensayos nucleares. Las aguas de los mares se agitan con fuerza, así como el mal les agita, oscureciéndoles la mente y endureciéndoles el corazón. Vivirán grandes eventos. La Tierra se, se mueve de manera inusual y se estremecerá imantada por la fuerza de un cuerpo celeste que se acerca. De igual forma, parte del universo se encuentra influenciado por el movimiento inusual de un cuerpo celeste, de grandes proporciones que se desplaza, imantando todo su paso, alterando el movimiento normal de algunos planetas y de la misma Tierra, antes que los ante lo que los terremotos aumentan. La Tierra aumenta su estremecerse ante su órbita afectada y enferma, hijos míos. El magnetismo de la tierra fue alterado y no han sido alertados del espacio llegan fuerzas que han alterado el magnetismo que rodea la tierra por ello el fuego que permanece en el interior de la tierra sale inventado por esas fuerzas exterior ¿Por qué, ¿Por qué hay tanto incendio pregúntese usted cree que todo lo provoca el hombre se han precavido dijo mío graves terremotos se encuentran ante la humanidad y bueno y tenemos la estadística de terremotos que del 1900 al 2000 al 2000 aumentó en un 2000 por ciento y del 2000 al 2020 otro 2000 por ciento es una cosa absolutamente impresionante siempre ha habido terremotos pero las frecuencias de terremotos si lo estudiamos a fondo y en profundidad es absolutamente impresionante es algo que nadie puede desconocer no continuarán viviendo como hasta ahora el que posee dinero será como el mendigo, y el mendigo le enseñará a vivir al rico sin posesiones. ¿Qué hace un rico sin posesiones? Se muere, se, se van a suicidar los ricos, la mayoría de los de los de los ricos se van a suicidar. Y quienes sean pobres van a ser van a ser bendecidos y se van a sentir benditos de haber vivido en la pobreza en ese momento aunque usted no lo crea porque van a estar preparados para situación como esa no se van a asustar bueno ya no nos queda tiempo así que no podemos seguir con algo interesante que le íbamos a comentar pero lo dejamos para el próximo programa sin lugar a dudas y los auditores muchas gracias siempre por sus preguntas la jerarquía de las preguntas hace este programa. La jerarquía de las preguntas, lo repito de nuevo, que ustedes, que son personas que no son ignorantes, hace el programa. Entonces, gracias a ustedes, queridos auditores, y nos encontramos el próximo jueves a esta misma hora en su programa La Verdad, Una Alternativa. Muchas gracias. Buenas noches.